Vamos a charlar con el titular de UNILPA, eh, de la Unión eh, Industrial de La Pampa, Rubén Gorordo. Eh, Rubén, Pablo Cucharini y, y Julio Santarelli los saludan, buen día. Hola, qué tal, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Eh, Rubén, eh, queríamos hablar con usted por el tema de, bueno, que se está hablando tanto a nivel nacional, este bono de 5.000 pesos que ha anunciado el Gobierno Nacional, que deberían de forma obligatoria entregar a los trabajadores y trabajadoras las empresas, eh, queríamos ver la postura que tiene UNILPA con respecto a esto. Mirá, de lo, de lo, de, del día de ayer eh, he hablado con un par de socios por teléfono no hacer una reunión porque la habíamos tenido con anterioridad y recién la próxima reunión el día martes, uh -huh. pero mira eh, este, este, este tema sí no, no le es fácil a, a, a, a, la, a la industria pyme por una cuestión de lo que se viene apaleando, la situación de, de, que se está viviendo hoy por hoy a nivel país, que no, no, no, no estamos fuera, nosotros en la Pampa también nos afecta, este, este tema de la recesión que, se, que, que hay, de, de, del tema de ventas, pero bueno, yo creo que va a haber que, que se puede lograr a cambio de este, de este bono, a lo mejor... Por ahí se hablaba con gente de la Cámara a ver si se podía eh, ver si lo podíamos descontar en algún tipo de impuesto, aunque sean cuotas que nos sirva para algo al, al, al industrial, eh, porque por otro lado vemos que, que sí que, que el, el obrero, el empleado, con el, el sueldo de hoy y los costos que se tiene, no, no, no llega a fin de mes, eso es cierto, uh -huh. pero también eh, esta recesión está afectando a todos, entonces esto es todo un tema claro eh, Rubén, entonces, eh, ustedes si no tienen una contraprestación, esto es que lo puedan descontar de algún impuesto nacional eh, ¿no estarían en condiciones de, de pagarlo? Mirá, o... Yo creo que, no sé si llamarlo en condiciones, yo creo que arreglar se va a arreglar y, y va, a haber que, va a haber que pagarlo, porque va a salir por, por decreto, o sea, se va a haber que, que la al, al bono este uh -huh. se verá si se podrá hacer en cuotas eh, Pero bueno, para, yo creo que, que a nivel cámaras eh, habría que hacer un planteo a las pymes a ver qué beneficios nos pueden dar también para paliar la situación, o sea, si bien eh, hay que, uno sabe que, que, que el bono por ahí hay que cumplirlo, tenemos también ahora fin de año el tema de aguinaldo del personal, uh -huh. y, y bueno, ver cómo, cómo, cómo se puede... Eh, a paliar a ver si nosotros podemos, a cambio de este bono, poderlo recuperar, como te decía, en algún impuesto o algún beneficio, no sé, de, de algún punto de interés en venta de valores, porque hoy por eso nos preocupa mucho la, la, la tasa que hay de interés y la parte financiera nos afecta y mucho a la, a, la, a la industria por una cuestión que, que, que todo lo que es materia prima tenés que comprarla y, y, y Para, para que no se te escape el valor, tenés que pagarlo medio rápido y de ahí hacer tu producto y sacarlo al mercado y, te, y para que te lo compren tienes que dar un poco de plazo. Todo ese, ese tiempo tiene un costo que a las pymes le, les afecta mucho. Claro. Eh, eh, Rubén, eh, se conocieron datos de septiembre de la caída de la industria a nivel país, fue un 11 y pico por ciento. ¿Acá sí. eh, es parecida la situación? Mira, yo creo, nosotros no tenemos un número certero, se está trabajando a ver si podemos llegar a un número, pero eh, yo siempre digo que en La Pampa eh, somos empresas más pequeñas y por ahí no, no, no llegamos a ese número seguro, no tenemos eh, es, es, es, esa gran caída, sí se nota la recesión, eh, el tema de... de, de, de de lo que se habla en la reunión, ninguna empresa está hablando de decir me quiero agrandar con el tema de personal, que eso lo, nos preocupa también, porque antes vos tenías un incentivo, vamos a ver si al tener este mercado tengo que agrandar mi empresa, voy a poner, necesitar dos, tres, cinco bien empleados. Hoy nadie habla de postura de poner empleado, entonces eso es preocupante a mediano o largo plazo. Y, entonces, y, y si vos me decís que hay gran desocupación, te digo que en La Pampa no, en, en, en las pymes industriales, pymes pampeanas no, una cuestión de que ya te digo, somos pequeñas, medianas pequeñas, y, y la relación de, de empleado patrón, eh, son, somos compañeros de trabajo y tratamos de paliarla juntos entonces mm. eso por ahí nos ayuda, pero bueno, uno por ahí ve también la necesidad del empleado, porque el empleado está viendo cómo le cuesta también... Eh, eh, a la empresa o al industrial puede llegar a fin de mes, ¿no? Claro. Eh, Rubén, se habla mucho de la devaluación que ha favorecido a algunos sectores. Eh, aquí en La Pampa eh, la devaluación y bueno y, y el aumento del dólar, alguna pyme que exporte eh, ¿ha sido beneficiada por eso? Yo creo que sí en un porcentaje la, la, la pyme que exporta algún producto, no todo lo hace al 100%. Es el tema los que están exportando, exportan un porcentaje de su producto Y en ese tema sí se va beneficiado porque lo exporta al valor del dólar del día. Mm -hmm. En un primer momento todo el costo te bajó cuando lo, lo valorizás. Sí. No, no, no hubo inflación que lo acomodó en el momento, en lo que es costo de operarios, ¿no? Más que nada en eso. Sí. Pero eh, lo otros hay, hay muchos costos, digamos, energéticos, ¿no? que, que ha copiado mucho a la. A la, a la a la inflación, entonces es como que se te están elevando también los costos y le va a llegar a preocupar también a, a, a, al que tiene un porcentaje exportando o bien se tiene que decir, bueno, me agrando más a la exportación o veo qué que, que producto puedo sacar más para afuera o, o, o ver qué costo tenés para para hacer una importación muy chica, ¿no? Ese es el tema. Claro. Y recién mencionaba la alta tasa de interés, eh, sobre todo que se paga eh, a, a nivel eh, de bancario, digo, el, eh, las tasas de las LELIC que superan el, el 70%. ¿Hasta que no bajen esas tasas va a ser difícil que se recomponga el sector? Yo lo veo medio difícil, eh, recomponer el sector, porque pues, imaginate que nosotros en La Pampa eh, tenemos... Eh, Una, una herramienta muy valiosa que siempre eh, para vender nuestro producto como el Compre Pampiano, que está hablando una, de un, de un de muy bueno para ir a, a la venta, y hoy que es con tasa subsidiada, sí. y bueno, con tasa subsidiada y hoy es caro, muy caro, porque tenés muy altos los, los, los, los valores de, de, de interés, es muy caro, entonces no hay, no hay línea crediticia que te sea... Eh, a, eh, a económica o acuerdo a, lo, a la producción eh, no te digo venta de valores sí. descubierto, todo eso que por ahí son herramientas que, que el industrial la necesitaba la, la, la, la venta de valores o, al, o, o tener créditos eh, accesibles, todo eso hoy eh, son herramientas que, que no las podés utilizar eh, porque uh -huh. no, no, no, no, no hay ganancia que te cubra esa tasa tan alta de de interés. Entonces tampoco te da el incentivo a decir tengo que, que invertir X capital o X dinero para producción, donde por otro lado me están pagando el, más del 70, eso es lo que uno ve. Claro. Y bueno, lo ideal es que, eh, que a corto, mediano, a corto plazo se tenga que acomodar para no, no, no ver situaciones más difíciles de ¿no? lo que se está viviendo. Claro. Eh, bien, Rubén, eh, no sé si quiere completar con algo, sino gracias por estos minutos con Kermés. No, no, decirle a, a, al industrial, bueno, que, que ver cómo que nosotros desde de, de, de UNILPA, ver cómo mmm, llevamos esta situación, nosotros creemos que eh, se puede, en conjunto con los industriales, ver cómo se apalea el tema de costos, eh, uh -huh. Nosotros estamos ahora por lanzar un, con, en conjunto con el Ministerio y gente del INTI y, y UNILPA hacer estudios eh, por el consumo energético puerta adentro de cada empresa para ver, saber cómo estamos utilizando la energía, que es algo que nos preocupa, y, y ver realmente si se está utilizando bien, si, si es así, de ahí ir a hacer los reclamos correspondientes, a ver cómo nos podemos amoldar, qué se puede hacer lo mismo con capacitaciones, entonces ese tipo de, o salir a buscar nuevos mercados como lo estamos haciendo, al que le interesa, no sé, la ruta 5 de Buenos Aires, por ahí quiere ir de La Pampa, estamos en convenio con distintas cámaras, al que le interesa ir a, a, al, al sur o, o estamos en Neuquén, ahí con un centro de negocio que, que está funcionando, los que han ido son un lugar donde hay muchos habitantes y nuestros productos van y bien también se pueden vender bien o como el que le interesa, como hablamos recién de la exportación, también eh, estamos eh, eh, tratando de buscar mercados afuera y en eso eh, tenemos, mmm, estamos con muy buenas relaciones y llegue con la, con la gente del ministerio, con el ministro, con reuniones permanentes, con estrellas de producción y, y si nos ayudan con lo que es capacitaciones, cuando se hacen este tipo de viajes, si es por Por ronda de negocios, nos no, no ayudan con algo, nos acompañan con algún tipo de, de, de costo, y bueno, ese yo lo veo como una, como una salida, salir a ofrecer nuestro producto y querer crecer, eh, también es parte de, de salir de toda esta situación, lo vemos así, más que decir quedándonos en, dentro de la industria esperar que nos vengan soluciones. ¿entendés? Claro, sí, también. Así que, que aquel empresario o empresaria que está escuchando, que se acerque a UNILPA, que por lo menos herramientas hay para, para esto. ¿Qué herramientas están? Sí, necesitamos, somos todos eh, dentro de las pymes, los que estamos en, en, en UNILPA, y bueno, todo, todo sirve y, y cuando... Nos juntamos, por ahí uno tiene algo que le sirve al otro y, y, y está bueno porque por ahí se acomodan parte de logística, porque, no sé, yo tengo un rubro, el otro tiene otro rubro, pero tenemos que venir con un mismo producto de, de otro lugar y por ahí acomodamos la logística y nos sirve a los dos y todo eso sale de, de, de, de conocer el, conocerlo uno al otro, ver las problemáticas o lo, lo, lo, lo, lo, lo tanto sea para bien o para mal, cuando lo Por ahí tengo un problema y, y somos dos rubros totalmente distintos y, y, y te afecta el mismo, la misma problemática. Entonces, eh, por eso está bueno eh, en, el, en el mail podernos juntar eh, y, y, y a ver qué, lo, qué podemos eh, eh, en claro entre todos, eh, cómo paliar la situación. ¿no? Eh, gracias, Rubén Golordo. No, gracias a ustedes por llamar y en cuanto guste estamos a su disposición. Bueno, le agradezco. ¿eh? Bueno, Tenámonos muchas gracias. Bien. Bueno, igualmente. Gracias. Eh, la palabra del titular de Unilpa, de la Unión Industrial de la Pampa, Rubén Gorordo. Primero hablándonos del bono este de cinco mil pesos. ¿eh? Necesitan este, alguna eh, contrapartida eh, en impuestos, que se pueda deducir de algo para eh, abonarlo eh, a los trabajadores eh, de la industria en la provincia de La Pampa, por lo, por lo menos esa es la postura eh, de la Unión Industrial de La Pampa. Las